Directora del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, a la población de una u otra forma. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, don Sandro. Qué gusto escucharlo. Están, muy amable. Eh, eh, muy entusiasta usted transmitiendo y、eh, con esa cercanía a nuestra población. Así que muy grata de acompañarle. Por el contrario, porque ustedes que hacen un, un tremendo trabajo, anda con un amigo mío, un amigo personal como el doctor Pedro Durán. ¿Cómo está, don Pedro? Le saludo. Disculpe que lo saluda al aire, viene con la, con la directora. ¿Cómo está, don Pedro? Buenas tardes. Muy bien, acá acompañando a la directora que venimos recorriendo ahí el territorio y tratando de generar mejoras. Vienen desde. La Cruz. Desde、ah. la comuna de La Cruz. De La Cruz. Y andan con el tema, directora, de la vacunación, ¿no es cierto? Con, con la. La, con el tema de la vacunación y también con otros temas. ¿Ah, sí? El tema de migrantes también. ¿Ah, sí? Sí, nuestra com... región tiene, tiene、ah, hartos migrantes. Nuestro, bueno,、eh, nuestro país.、Eh, somos nietos de migrantes. Así es. Hemos construido nuestro país también con migrantes. Nuestra población originaria, nuestra población mapuche, nos ha recibido a quienes hemos llegado o nuestros antepasados han llegado poblando y así hemos construido la patria. Ah, mezclándonos,、eh, encontrándonos, armonizando, involucrándonos. Andrea Quiero Gelmi, italiana. Sí.、Ah, directora del Servicio de Salud Viña del Mar,、eh, Quillota. Petorca. Petorca, ¿se le agrega Petorca ahora? Porque ahora, antiguamente、eh, no, p o eso recuerda que no. No, pues hasta hace un par de meses éramos servicio de salud Ña del Marquillote. ¿Y ahora se le agrega Petorca? Se le agrega Petorca porque esto es un proyecto de ley que la, la, la Comisión de Salud del Senado presentó、eh, en, lo, en el momento que se estaba discutiendo el presupuesto. Es una ley miscelánea en,、eh, porque nuestros servicios de salud、eh, necesitan. De, de una iniciativa legal para poder cambiar de nombre.、Okay. Con esto, nosotros hemos querido hacer un reconocimiento a un territorio en el que、eh, sentimos que es necesario visibilizarlo、eh, con, no, con el nombre、eh, para recordarnos permanentemente que es parte de nuestro territorio, territorio que comienza en el mar y termina en la cordillera. El、territorio o sea, tan bonita nuestra o sea, región h o ñ a l Y solo se le reconoce con el nombre, porque sin el nombre igual dependía del servicio de salud, v i ñ a del Marquillota, los mismos recursos, etc. Así es, pero, pero también、eh, hay una voluntad más allá del nombre. Del nombre al al、claro. incorporar el nombre, nosotros previamente hemos estado permanentemente haciendo territorio,、eh, reconociendo el territorio, construyendo. Construyendo confianza y también haciendo cosas maravillosas que yo le aprovecho de comentar junto con la vacunación contra, contra la influenza.、Eh, nosotros hemos, por ejemplo, hoy, al día de hoy llevamos 100 operaciones de cataratas en el Hospital de la Ligua, que está dirigido a toda la población、viene. de la provincia de petorca. Antiguamente tenían que trasladarse hasta Quillota para poder hacer eso. o Hasta Valparaíso, cuando se compraban los servicios en Capredena. Hoy día estamos llevando esa prestación al Hospital de la Ligua, porque junto con el nombre, lo que nosotros estamos haciendo como voluntad、eh, gubernamental, como voluntad de gobierno, con la presencia del Estado, estamos potenciando el Hospital de la Ligua como una respuesta más cercana, más próxima, definitivamente más amable、eh, para toda la provincia de Petor. c a Señoras y señores, conversamos aquí en la Radio Carnaval a esta hora de la tarde, en vivo y en directo. Viene ella siempre hasta n u e s t r o e s t u d i o la directora del, Servicio de, Salud Viña del Mar,、eh, Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota Petorca. Así es. ¿Ah? ¿Y es grande el hospital ahí en La Limón? n o la...、eh, Es un hospital que nosotros reconocemos como un hospital de baja complejidad, un hospital comunitario, en el que, y estamos trabajando en la reposición del hospital,、ya. construyendo el proyecto de reposición. Y como eso se puede demorar, mientras tanto estamos a lo que tenemos fortaleciéndolo. ¿Con qué? Por ejemplo, estamos construyendo. En aproximadamente 800 metros cuadrados, la primera diálisis para la provincia de Petorca, la、Qué、primera、importante. diálisis pública para la provincia de Petorca, y además de ello, usando un pabellón que tenemos para hacer estas intervenciones que yo les comento ahora. Entonces, cons construiremos un hospital de mayor complejidad para toda la provincia, y mientras tanto, El que tenemos, lo hemos arreglado,、uh -huh. le, lo, le hemos mejorado el techo,、eh, la electricidad、uh -huh. y le hemos puesto pabellón y. ¡Qué bien! Como se dice en el buen chileno, una manito de gato por mientras. Por mientras, <risa> pero,、claro. eh, pero además le h e m r esto depende, d e de, de, de, l Bi Provincial q u e y o t a Petorca. Así es, que pero, cuenta con, pero y, la idea es también sacar, sacar de repente algunos especialistas que vayan, se acerquen los especialistas a resolver. Algunos problemas、okay. en el lugar. O sea, que los especialistas vayan a estar al hilo y no que los pacientes tengan que h a r Hay algunas especialidades en que lo puedes hacer, pero para ello necesitamos tener,、eh, por ejemplo, una normalización eléctrica. Porque de repente tú enchufas un celular y ya se te cae el sistema porque es muy antiguo.、Uh -huh. Si yo quiero poner un mamógrafo, estamos trabajando para poner un mamógrafo allí para hacerlo más resolutivo, necesito. Hacer esa manito de gato que usted menciona.、Gracias. Necesitamos、eh, ponerle más robustez、eh, a, al, a lo que tenemos para poder mejorar la resolutividad y que ello signifique que las personas sientan que la salud pública está también cercana a ellos. Es la directora del Servicio de Salud y se da el tiempo ella para venir a nuestros estudios. Viene desde el interior a esta hora de la tarde, directora del Servicio de Salud, Viña del Mar. Quillota Petorca, usted es matrona, pues. Matrona de, de, de formación primaria de、Así、la、es. Universidad de Concepción. Sí,、pues、de la Universidad, y después, bueno, tiene varios diplomados, sí, lo veía en la, en la、sí. entrevista anterior de, en, en políticas públicas y todo el tema. Sí. Eh, eh, mi consulta: 18 millones 480 y fracción somos, hay menos nacimientos en Chile. e ¿eh? Así es. Ha bajado la natalidad. Así es. Así、¿Cuál es. es su mirada como matrona respecto a esto?、Eh, interesante pregunta, porque además、eh, esto tiene una larga data、eh, y es parte de la historia de la salud pública de nuestro, de nuestro sector, de nuestro país. Las políticas públicas, aquellas que transforman la vida de las personas,、eh, también se han hecho cargo de una gran mortalidad que desde,、eh, desde tiempos. Iniciando el siglo pasado, ya nos percatábamos como país de una gran mortalidad infantil y una gran mortalidad materna asociada al crecimiento de, de las grandes urbes que comenzaban a captar la migración, la migración interna del país. La población campesina se iba hacia las grandes urbes. Y como no estaban las condiciones, había, había una gran mortalidad. Eh, y el país y el sector salud preocupado de esto empezó, se sentó a conversar de estos problemas.、Eh, uno de nuestros grandes y destacados salubristas, como es el doctor Gustavo Frique, incluso llegó a, a, a ser director del Servicio Nacional de Salud、eh, y le tocó también、eh, revisar estos problemas. Hubo una decisión de. Tomar el tema de la mortalidad materna asociada a los problemas de embarazo, parto, puerperio y aborto, una decisión de hacerse cargo, de visualizar el problema, no de ocultarlo,、okay. no de decir que no existía. Las、sí. mujeres se morían y las mujeres que se morían eran mujeres casadas o en una relación de pareja con una gran cantidad de hijos, o sea, el sostén de una familia、claro. cuyo varón, cuyo padre. Era el que sostenía no solo a la familia, sino que era parte de una cadena de producción que hizo que nuestro país también empezara a ser un país que podía comp competir en el ámbito internacional con, alguna,、eh, con cierta robustez y poder desarrollar también al país. Entonces, esto se constituyó en un problema de salud pública, pero también en un problema、e、económico y un problema social. Y allí es cuando el, el Servicio Nacional de Salud toma algunas definiciones, como es、eh, definitivamente fortalecer、mm. la matronería,、eh, asociarse con organismos internacionales, ser receptor de, de los métodos anticonceptivos que se recibían con donación.、Eh, y, y un expresidente de la República, el, el presidente Frei Montalva. ¿Ya? Eh, determina además una política nacional de regulación de fecundidad. Todo esto en un concierto、eh, interesante y virtuoso, en el que esta política pública, piense usted en los años 60, cuando el Vaticano estaba diciendo que no a los métodos anticonceptivos, nuestro país, esos 4.500 kilómetros cuadrados maravillosos、ah, sí, que, que, nos, que nos contiene, nuestro pequeño país,、mm. En dos pies dice sí, sí a los métodos anticonceptivos y instala una política que permite,、eh, autoriza a las matronas a、eh, entregar métodos anticonceptivos, hacer diagnósticos. Ahí nace la t que es chilena, ¿no? La t de cobre. Claro.、Eh, se utiliza, la verdad es que empezamos a utilizar primero otros、okay. métodos i n t r a u t e r i n o s como era、eh, el LIPES. Okay. Eh, y la t de cobre、eh, llega rápidamente asociando al, al, a lo mecánico un, un, el, este, este compuesto que es el e n b a s e al cobre que permitía además este、mm. efecto anticonceptivo. Entonces, a partir de los 60 se empieza a construir esta política pública que instala el derecho de las familias, ese era el concepto. De las parejas a decidir el número de hijos, a, a tomar conciencia, con una serie de otras leyes que perseguían proteger a la familia. Pero también nos fuimos empoderando las mujeres, y producto de aquello, también se les ha entregado a las personas, a las familias, a, a, a, la, a los individuos e individuos, a los jóvenes, la decisión de, de ser padres o madres. En el momento en que ellos así lo estimen conveniente. Por tanto, hoy día estamos viviendo el resultado también de toda esta historia. La mirada de la matrona, por lo demás, directora, señoras y señores del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota Petorca, aquí en los estudios de la Radio Carnaval. Importante vacunarse,、eh, directora. Porque siempre bueno, hay mitos.、Eh, ¿Por qué es importante vacunarse?、Eh, ¿Urgencia en la vacunación? Actualmente se están vacunando lo, los sectores etarios donde está dirigida la vacunación.、Eh, ¿Ayudan las vacunas? Cuéntenos un poco es, de todo esto. Es sumamente importante vacunarnos porque la vacuna nos transmite la capacidad para、eh, fortalecer la respuesta. A las agresiones virales. Eso es el, esa es la fuerza que tiene la vacunación. La vacunación activa mi respuesta frente a, a la agresión、eh, de algunos virus. En concreto, nos vacunamos hoy día contra la influenza porque la influenza nos puede matar. La influenza nos puede matar. ¿Y a quiénes puede matar? Aquellas personas que tienen un sistema inmune、eh, menos fortalecido, mucho más eh, eh, feble, mucho más débil.、Eh, por eso que hablamos de grupos de riesgo. Hay personas que, por su edad o por su estado de salud, constituyen un riesgo, tienen menos defensas y, por lo tanto, la agresión de la influenza les puede llegar a ocasionar la muerte. Cuando nosotros los llamamos a vacunarse, y en particular este año que comenzamos、eh, mucho antes la vacunación, nos preparamos de manera que no hubiera enredo entre pagar la patente e irse a vacunar. Entonces empezamos mucho antes para que、eh, pudiéramos, aunque, aunque debo decirle. Que aquellos que andan haciendo trámites también encontramos una fórmula、Qué、para complementar、eh, el, el salir、sí. al supermercado o a, o a o pagar la patente,、eh, también se pase a vacunar. Por、sí. ejemplo, la comuna de Concón y la comuna de La Cruz debutan este año con una experiencia súper innovadora. Chispesa. l a chispesa del Chile. La、claro. chispesa、sí. de los directores de salud、claro. de c o n c o n y de la Cruz para decirle a la comunidad: salga a hacer sus trámites, nosotros los vamos a esperar, no se baje del auto. e l l o s se movilizan alrededor del vehículo, vacunan y las personas se van、Muy、rápidamente.、Buen. Así es、Muy、que eh, estamos eh, y efectivamente. En Concon este fin de semana. En Concon el sábado y mañana viernes en La Cruz.、Qué、y fíjense que Concon y La Cruz son una de, la, de nuestras cinco comunas que llevan、eh, mayores coberturas de vacunación, porque、okay. nosotros igual vamos controlando cómo, cómo se va realizando、esto. Ayer yo hacía la invitación al centro comercial. ¿A quién hacíamos la invitación a esta hora, don Yanni?、Sí, porque ¿tú? hay personas que nos preguntan. ¿Cuándo están en la estación DF? Porque han estado también en estaciones DF、sí. en Villa Alemana. Ayer estuvieron aquí en el centro comercial en el Mol de Quilpue, estaban vacunando hasta las 6 de la tarde. Invitamos a la ciudadanía, son muy buenos, se acercan a, la, a las personas. La idea es,、eh, bueno, la salud es aquello: la salud、eh, es estar cerca de donde la vida de las、mm. personas está sucediendo. Entonces,、eh, hacemos estrategias que nos permitan a c e r c a r Esta, est, estos dispositivos, esta acción sanitaria, de manera que usted no tenga duda, solo, solo descubre el brazo y cierre los ojitos y todo pasa. Le hablan, don Sandro. Oiga,、eh, y... <risa> Eh, es importante hacer el, el llamado、eh, directora que la gente vaya a vacunarse y no deje pasar las semanas, porque tengo entendido que se demora cerca de 15 días en que se llegue el pic, digamos, de, de, de, del efecto que puede tener digamos, la vacuna de la influenza. Y se espera que para mayo, además, tengamos、eh, un alza importante, el pic de contagios, ¿no?、Eh, estos virus eh, han, eh, han, aparec、eh, han comenzado a circular.、Eh, Con mayor eh, eh, fortaleza de parte de ellos, pero también、eh, han, precozmente han comenzado a circular. Nosotros prevemos que vamos a tener un, un gran, una gran alza en el mes de mayo,、eh, y también sabemos, sabemos, la evidencia científica nos lo demuestra así, que necesitamos 15 días para poder circular. Desarrollar todos los enanitos buenos, como、claro. dice uno, que tiene dentro del cuerpo. Y por ello es importante entonces hacerlo ahora, sin dudarlo. Poner el brazo, poner la disposición y también saber que junto con ello hay que cuidarse colectivamente. Yo me vacuné, el Pedro también se vacunó.、Eh, no sé si Rodrigo. <risa>、eh, Todavía no. Pero Oye, no, no, no puede estar aquí. Tenemos、esto. que vacunarnos. <risa> porque que en la、vacunarse. medida que todos lo hacemos, sí, todos、claro. generamos un efecto, un efecto capullo.、Exacto. Entre todos vamos bueno, cubriendo. Eso lo aprendimos a propósito de la pandemia cuando fue el tema del, del COVID.、Así、Por eso es. era, era importante que la, la vacunación fuera la mayor cantidad de población posible. Es, exacto, porque significa que todos aportamos, porque lo que está claro, y, y la pandemia nos lo mostró también, que. Solo para juntarnos a cantar o hablar, abrazarnos y otras cosas más, podíamos contagiarnos.、Uh -huh. Entonces, de la misma manera, sabiendo aquello, una manera de protegernos es en conjunto poder allegar estos anticuerpos que nos permitan resistir. Así también、eh, hemos descubierto, la evidencia nos enseñó, y somos el primer país en Latinoamérica que lo logra realizar. Que、eh, hay un anticuerpo, que no es una vacuna, es un anticuerpo, que, que es el n i r s e v i m a t que nos permite proteger contra el virus i n c i c i a l、sí. respiratorio a los menores de un año. Y aquí lo que estamos haciendo, n o estamos、eh, provocando una respuesta de, de los menores.、Eh, Sino que de inmediato, en el minuto que funcionamos, lo que agregamos ahí es el anticuerpo.、Mm. No necesita ni un día para tener el e f e c t e r o el efecto es inmediato apenas el, se vacuna. Es inmediato. O sea, inocula, sí, digamos. Se inocula. ¿no? Claro, por、correcto. eso que no vacunamos ahí, sino que inmunizamos.、Okay. Y es, es muy caro, pero vale la pena. Oye, y eso permitió además que el año pasado ningún, ningún menor en nuestro país falleciera, afortunadamente por este virus. Así es. Así es. Eso、bien. es salud. Y eso es además la respuesta de un Estado que se compromete con su población, porque los niños y niñas son efectivamente nuestro futuro. Nacemos menos, usted nos estaba llamando a aquello, a preocuparnos por aquello, pero los que nazcan tenemos que darle las mejores condiciones para, para、eh, poblar nuestro territorio. La Matrona, directora del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota Petorca, la señora Andrea Quiro, en los estudios de la Radio Carnaval, junto a mi amigo personal, el doctor Pedro Durán, señoras y señores. ¿Quiénes tienen que vacunarse? Personal de salud, personas de 60 años o más, personas con enfermedades crónicas de 11 a 59 años, gestantes con cualquier etapa de embarazo, lactantes y escolares desde los seis meses y hasta quinto año básico, estrategia capullo para familiares de lactantes. c o n c e j a l Exactamente, que <risa> trabajan <risa> en el sistema público. Familiares de lactantes <risa> prematuros de 37 semanas de gestación, trabajadores de la educación preescolar y escolar hasta octavo básico, trabajadores avícolas, ganaderas,、eh, criaderos de cerdos, cuidadores de adultos mayores y funcionarios de e l i a m entre muchos otros. La verdad las a s que, como país, tenemos que ser agradecidos. El, el, el Estado, el gobierno de turno nos invita a vacunarnos. A estar、eh, atento a todas estas enfermedades. Ojo, y, y, y, y disculpa, sí, disculpa sí, adelante, Salta, según, la, según las estadísticas, directora, y esto es muy importante porque ha b í a una baja digamos participación, por llamarle de alguna manera, principalmente en la vacunación contra la,、eh, contra la influenza, principalmente de los grupos de riesgo.、Po. Adultos o sea. mayores y mujeres embarazadas hoy día no se están acercando a, a, a vacunarse y es súper importante que lo hagan, directora. El miedo en nuestra población muchas veces es incrementado. Por el rumor、mm. y por el consejo, por el consejo liviano.、Eh, y nosotros llamamos a, a, a construir. La confianza que nuestra historia de salud pública nos entrega y, no, y nos devela. Somos de los países que más vacunamos y somos de los países que tenemos mayor cantidad de población adulta mayor.、Mm. Estamos, estamos superando los 80 años porque hemos desplegado una serie de cuidados. Fundamentalmente la inmunización y la vacunación. Nuestro programa、eh, de inmunización es histórico, es emblemático y es. Identitario, es parte de nuestra identidad como salud pública.、Eh, pero lo importante es entonces、eh, que nuestros adultos mayores, nuestra, nuestras personas que cursamos con una, alguna enfermedad crónica, nos protejamos con mayor razón. Y ahí sería bueno que el, el doctor no, nos pudiera desmitificar, porque hay mitos y verdades sobre、eh, la, la vacunación, como por ejemplo de que、eh, no, sé, no es segura la vacunación. O sea, la vacuna de la influenza está fuera de cualquier duda razonable plantear que es insegura de una vacuna que está archiprobada. En general, los grupos antivacunas tienden a atacar más a la vacuna del COVID que la de la influenza, porque con la influenza no se pueden meter. En realidad, está、eh, archiprobada está... científicamente, incluso hay que. Claro, y recordar también que está la vacunación del COVID, la, la circulación. De hecho, en este momento estamos más con COVID que con influenza. Y después viene el virus respiratorio s i n c i c i a l que afecta principalmente a los menores de seis meses. Y muy por cuarto lugar está el norovirus, que es como un refrío, s pero con malestares estomacales que también. La señora dice: Oiga, yo me vacuné el año pasado y me enfermé igual. ¿Para qué me voy a vacunar este año? La vacuna el, no es para que la gente no se enferme, sino para que no se enferme gravemente. Es bueno lo que dice el doctor. A, lo que ha demostrado es que nos exige menos las urgencias, nos disminuye las hospitalizaciones y nos disminuye la mortalidad. O k O sea, no es que yo no me vaya a enfermar. No es que a mí no me va y a doler un poquito la garganta o que no v a y a a sentir dolor de cuerpo. No es para eso la vacuna. La vacuna es para evitar. Que le coloquemos un tubo y que lo, lo metamos a la UCI.、Sí. Ese es el objetivo. Tengo una Contra, o sea, contra la influenza. Sí,、claro. Porque se puede también enfermar de alguna enfermedad respiratoria distinta, distinta de la influenza. c l a r o Aquí hablamos de la influenza o del COVID en este caso, que son los virus que hoy día tienen mayor presencia circulatoria además también en el ambiente. Y si t i e n e alguna enfermedad crónica de base,、eh, ¿tiene alguna complejidad, algún inconveniente? Eh, ¿Una contraindicación vacunarse hoy día contra la influenza? Son muy, muy muy escasas la, las contraindicaciones. Por patología, no. Solamente hay el, algunos、eh, que han tenido reacciones alérgicas previas, son las únicas contraindicaciones formales.、Okay. El resto, no hay excusa. Yo ya me contagié, me dio la influenza hace poco, ¿para qué me voy a ir a vacunar? Si ya, ya tengo el bicho, digamos. Bien coloquialmente hablando, porque la gente hoy día, muchos lo vemos así, ¿no? O sea, la idea es lograr la inmunidad completa. La vacuna no solamente trae unas cepas, trae una serie de cepas que es lo que ha demostrado que circuló normalmente en el hemisferio norte. Y Nosotros... sepa uno cuál tuvo. Entonces, es importante q la haga. i g a doctor, y cuando la gente dice e las vacunas debilitan el sistema inmune porque evitan que el cuerpo enfrente enfermedades de manera natural, ese también es un mito, ¿no?、Eh, es un mito. Por eso、eh, no usemos casco para reforzar el cráneo. Eh, eh, es tan absurdo como eso. El doctor Pedro Durán, señoras y señores, y la directora matrona, directora del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota,、sí. Petor Candrea a Quiero. Y a propósito de esto y de, la, y de la vacunación, desde su mirada, de la medicina, doctor. Eh, más allá de la, de la vacuna, que es un proceso súper importante y que la gente lógicamente tiene que hacerlo, hacemos el llamado a que acudan a, a vacunarse. Ya vamos a estar、eh, contándole s además de algunos puntos de vacunación y dónde la gente puede、eh, hacerlo, algunas recomendaciones para poder evitar, digamos, hoy día los contagios. Sabemos que. Eh, se, está, se está analizando la posibilidad de que hoy día vuelvan las mascarillas a los centros asistenciales, pero más el tema de la ventilación, de abrigarse, de no exponerse al frío. ¿Cuáles son las recomendaciones que hoy día se le puede entregar a la ciudadanía para evitar、eh, los contagios, doctor? Las indicaciones son las mismas que lamentablemente aprendimos durante la, la pandemia:、eh, evitar las grandes aglomeraciones, lavado de manos es, es lejos de、eh, lo más importante. Y efectivamente, cuando haya mayor circulación viral, puede que lleguemos a las mascarillas, por mientras solamente en las unidades de emergencia es donde está indicado. Pero si es que uno va a estar en una gran aglomeración o si es que uno sabe que está resfriado, la idea es usarlo. Y,、ah, y, okay. y por ello invitamos derechamente a usar mascarillas y、si、va a usar el metro. No,、eh, lo va a proteger, lo va a proteger. Si, si las grandes aglomeraciones no espere. Ir a un concierto para sentir de que está viviendo la aglomeración.、Uh -huh. Cuando usted se sube al metro, sabe que va a ir mayor cantidad de personas, lleve su mascarilla, úselo en ese lugar. Cuando estén refriados o sientan que están refriados,、eh, disminuyan el contacto con niños, niñas, con adultos mayores, con personas de riesgo. La invitación es, es a cuidarse y a cuidar que, a los que más queremos. A tener una conducta activa, esa es la prevención. Así es que、eh, a, la construcción de salud supone el concurso de todos y cada uno. Agradecemos que estén acá la, la matrona y el doctor Pedro Durán, señoras y señores, que vengan a los estudios y que nos hablen respecto a e s t e tema. La, la directora del Servicio de Salud Viña del Mar, que o t a Petorca, la señora Andrea Quiero y el doctor Pedro Durán, que también trabaja en el Servicio de Salud. ¿Sabes?、Eh, Residente y funcionario de s e n a m e cuidadores y contactos、eh, intradomiciliarios de personas con dependencia severa, personas en situación de calle, gendarmería, recolectores de basura. ¿Los trabajadores de la locomoción colectiva también, también directora? También. Y, y los trabajadores de EFE y del metro, porque necesitamos,、eh, están expuestos a. A, gran, a circulación、mm. de todos nosotros. Por eso el personal del de los servicios públicos, municipalidad y todo el tema el es personal de emergencia. Yo, Exactamente. Yo, Bomberos. Usted, que es concejal, debiera,、eh, debiera invitarnos a que vacunemos, por ejemplo, a todo el personal de emergencia de la municipalidad. Exactamente. Porque son aquellos que, si hay una emergencia, son los primeros. Que tienen que salir y、Así、exponerse、es. al frío, al rigor de la naturaleza, de los desastres, y debemos tenerlos presentes. Voy a solicitarselo a la alcaldesa directora. Ah, le voy a decir ahora que además, ahora está el veía ayer una aglomeración de más de 300 alcaldes que están es, en、sí. v i ñ a del mar.、Ah, claro, a propósito、sí. del, ah, claro. claro, hasta este viernes, la asociación chilena. Ve ahí a todos los alcaldes n o Hay que vacunarlo, ya que no han vacunado. Hay,、no, va hay, <risa> hay que vacunarlo. No, no, una broma,、ah, una broma. <risa> broma. Oye, ¿sabes qué? Yo、hay、quiero hoy día hay un partido de fútbol también. Hoy día hay un partido de fútbol, exactamente. Todos los CESFAM. Están、eh, habilitados.、Eh, ¿Nos puede s contar dónde se puede vacunar la gente? En, todo, en todos los centros de salud、eh, de nuestra red, que nosotros además publicamos, como, como nosotros estamos presentes en 18 comunas、uh -huh. y hay más de un c e s f a m por comuna o p o s t a de salud rural, entonces desplegamos esta información en nuestras redes sociales, de manera que、eh, la persona pueda eh, eh, tener claridad. Cuáles son las direcciones.、Eh, entonces, pero cada centro de salud tiene su vacunatorio a disposición、ya. en horario hábil de lunes a viernes, de las 8 hasta las 4 de la tarde aproximadamente. Algunos、okay. tienen、eh, un horario un poco más extendido, pero eso lo, lo, lo relatan a, a través de redes sociales. Y, de mar, fines, y los sí, fines sí, de semana.、Favor. Y los fines de semana tenemos acciones como esta, como la de Concon, que desarrolla、eh, la vacunación a su auto、eh, para posibilitar que las personas que trabajan、eh, puedan el fin de semana vacunarse. Y hay puntos extramurales a los centros de salud, como es el MOL, como es algunas estaciones de F. Eh, y algunos otros puntos, espacios、sí. de circulación masiva. ¿Sabe Pedro, que tú el Mol Marina Dauco dice ahí, don Pedro, tiene la la información, tiene el horario? ¿Ah? Sí, están funcionando de 1 hasta las 19 horas, que es el que atienda está más tarde. De la el... 1 a las 7 de la tarde, si voy a 15 Norte al Mall m a r i n Arauco. En el、sí. piso menos 1. De la 1 de la tarde a las 7, a de, a las la 7 de la tarde. Hasta las 19 horas. Esto de lunes a viernes. De lunes a viernes. Ay, qué buena. A la gente que va al Mall m a r i n Arauco, espacio de 15 Norte, tengo entendido que también, doctor Pedro Durán, está. En el mismo horario. De 1 a 7. De 1 a 7. Ok, de u n a a s i Eso t e e posibilita que quienes trabajan o quienes tienen que ir a hacer compras puedan pasar a vacunarse. Exactamente. Y ahí nada más se muestra el carnet de identidad, dice yo trabajo en tal parte. Sí, ¿por qué razón? Mira ¿Ya? qué buena pregunta, don Sandro. ¿Por qué razón? Porque en Chile estamos、eh, absolutamente identificadas en la situación según nuestro run. Ok. Entonces. Cuando usted va, le piden el carnet,、mm. lo, lo ven en el Sistema Nacional de Inmunizaciones y además le ven todo el historial. Si usted dice, no, yo tengo todas las vacunas, no sé. Lo vamos、línea. a chequear y ahí dirá si usted tiene todas las vacunas y,、si se, eh, y, y, y cuántas veces se ha puesto contra la influenza. Directora, le agradezco que haya estado con nosotros aquí en la Radio Carnaval. Muchas gracias,、eh, un placer de compartir con ustedes、eh, y a disposición. a disposición. La de... entrevista completa está en nuestra página web también, don Gianni Panchetti, en algunas horas más.、Eh, don Pedro Durán, doctor, muchas gracias por estos minutos para, con nosotros aquí en la Radio Carnaval. También agradezco, un placer verlos, no solo escucharlos.、Sí. Muchas gracias. Tantas once que no nos veíamos. ¿Cómo? Y aquí, ¿Cierto? micrófono abierto siempre. Pues, a nuestras líneas telefónicas de la radio, por favor. a q u í está la radio Carnaval. Que esté muy bien, pues gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes, que tengan buena tarde y a vacunarse. Y a vacunarse. Esta entrevista, claro, estará dentro de las próximas horas ahí también en nuestra página web. Si la quiere volver a escuchar, si le quedó alguna, alguna duda, www.radiocarnaval.cl. Gracias, don Sandro. Muchas gracias, don Gianni Panchetti. Está muy bien, buenas tardes.